13 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 en Exo, la radio que nos une. Sigue gris la jornada de eh, este martes 9 de agosto. La temperatura a esta hora es de 8 grados. Así, va a estar así la semana, me parece. Hasta el viernes se va a mantener parcialmente nublado, ¿eh? Bueno, pero eh, van a venir complicaciones en la semana que tienen que ver con el transporte público, Cari. Sí, así es. Empezando por este miércoles, que este miércoles no solamente va a haber eh, paro en el transporte interurbano, sino también paro de docentes. Pero bueno, ahora nos toca hablar del transporte de que afecta directamente a Sierras Chicas. Y ya lo tenemos del otro lado de la línea a Claudio Luna Roland, Él es secretario gremial de Aoita. Claudio, buenos días y gracias por este rato con Radio Nexo. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, eh, bueno, quizás eh, ustedes no no también, ¿no? Porque eh, circuló la noticia de parte de prensa de, de ahorita, de que, bueno, finalmente decidieron tomar esta medida de fuerza de un paro que en principio sería por 24 horas. Sí, es correcto. La decisión que tomamos en el día de ayer entre la Comisión Directiva, conjuntamente con el plenario de delegados, lo hicimos dos días antes, eh a la medida para para poder avisarle a, a la sociedad y al usuario para que tome los recaudos todo esto se debe a que llevamos ya varias audiencias por eh, la discusión salarial la paritaria 2022 en este caso el segundo semestre y no hemos tenido ningún tipo de acercamiento o propuesta por parte de la patronal uh -huh. eh, ahora en este mismo instante es eh, Les voy a notificar, les voy a avisar que me acaba de comunicar el ministro, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, de que nos van a dictaminar la conciliación obligatoria, la cual ya en el mismo plenario fue fue hablado de que la vamos a acatar por ser un imperativo legal y por uh -huh. lo tanto mañana no va a haber par de transporte. Bien, bueno, eh, importante dato para los usuarios, entonces finalmente por conciliación obligatoria dictada a través del Ministerio de Trabajo va a haber transporte interurbano. Exactamente. Uh -huh. Es Ministerio de Trabajo de la Nación, que es el ámbito que estamos discutiendo esta paritaria. Uh -huh. Y bueno, eh, ahora vamos a sacar un comunicado y vamos a exhortar al empresariado que aproveche este tiempo que dura la conciliación para poder sentarse realmente a negociar y dar el incremento salarial que tanto necesitan los compañeros y las compañeras de hoy. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es la situación, Clau, de, de los trabajadores de bueno de, de transporte interurbano? Porque digo, ustedes cerraron la paritaria para solamente lo que sería el primer semestre, falta todavía negociar el segundo, ¿había alguna eh, idea de cuánto podría ser esa negociación? Contanos un poquito la situación. A ver, en realidad nunca tuvimos oportunidad ni de plantear algún porcentaje. Eh, sí, nuestro objetivo siempre fue ir al lado de la inflación, uh -huh. algo que medianamente logramos en el primer semestre, pero hoy ya nos encontramos eh, en agosto con una inflación de julio que va a ser seguramente muy alta y en agosto también, lo dijo el, el propio eh, nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Y por lo tanto necesitamos sentarnos y tener un incremento salarial cuanto antes para poder cumplir el objetivo que habíamos marcado. Uh -huh. Uh -huh. Claro, ustedes tenían garantizado solamente, eh, si no mal recuerdo, un 33% hasta el primer semestre. Después del segundo semestre quedaba abierta la, la posibilidad de un diálogo que claramente no lo están teniendo con las empresas. Exactamente, uh -huh. no lo estamos teniendo porque no hay ningún tipo de voluntad por parte de ellos de, de negociar... Eh, este segundo semestre de paritaria, aducen la falta de previsibilidad de, lo, de la llegada de los subsidios tanto nacionales como provinciales, como así los urbanos del interior, los municipales, y que le ha deuda una parte de la tarifa que le había otorgado la ARCEP. Uh -huh. eh, si bien eso es cierto, eh, estamos hablando de un contrato de privados y la negociación paritaria, eh, los únicos responsables son por supuesto los empresarios no, que son nuestros empleadores, claro, exactamente, exactamente. bueno un conflicto con, con las empresas que viene desde plena pandemia, ¿no? Recordemos que cuando bueno comenzó la, la pandemia, que se, se realizó la cuarentena y el aislamiento obligatorio acá en, en la en el país, en Argentina Estuvo suspendido el transporte durante muchos meses, si no mal recuerdo fueron como nueve meses aproximadamente. Después poder retomar ese servicio y poder eh, retomar el diálogo con las empresas fue bastante engorroso. Veo que, eh, y, y ya volviendo a normalizar eh, el servicio y, y el trabajo de cada uno de los empleados, Este, esta problemática con las empresas sigue, sí, la falta de diálogo, la falta de, de, de poder llegar a una negociación, porque muy distinto es de decir, bueno, no, mira, cierro el diálogo acá y cuando yo empresa tengo ganas de sentarme a negociar o de tener una conversación, lo hago y mientras tanto los empleados están como eh, a la deriva, ¿no? Sin poder tener una información real certera que les permita, aunque sea un poquito de calma, tal cual, y en realidad, a mediados del año pasado, logramos encaminar un poco la relación. Tuvimos un acuerdo paritario por, por el año 2020, el año 2021. Eh, en marzo de este año, logramos sacar un acuerdo salarial con el primer semestre, también sin conflicto, mediante el diálogo, la búsqueda de consensos, pero hoy nos encontramos con el mismo empresario de siempre, el, el empresario especulador, Y, y volvimos a, a foja cero digamos en, en esta en este intento de mantener una, una relación de diálogo y consenso y nos encontramos Estable. nuevamente con falta de exactamente con falta de propuesta, con falta de intención con falta de voluntad y por eso no nos quedan más herramientas a nosotros para usar que el legítimo derecho huelga que vuelvo a existir no es lo que queremos. Somos un sindicato que que promueve, promueve el diálogo, que promueve, eh, promueve buscar la solución de los problemas en una mesa, pero vuelvo a repetir, la empresa ha vuelto a tomar su postura, eh, la misma que tomó en la pandemia y por eso nos encontramos en el punto que estamos. Uh -huh. la, la última, Clau, cuando pase esta conciliación obligatoria de, de no haber diálogo con las empresas, eh, bueno ¿tienen previsto poder eh, finalmente implementar esta medida de fuerza de llevar al paro? A ver, la realidad es que esperamos que no. Esperamos que en estos 15 días más 5 que hay de prórroga, eh, los empresarios realmente asuman su responsabilidad, en, se sienten en la mesa, encontremos la solución y no tengamos que llegar a tomar estas medidas tan drásticas que afectan eh, a toda la sociedad incluidos los trabajadores por supuesto uh -huh, sin duda sin duda bueno Claudio, te agradecemos este rato con, con Radio Nex y poder eh, darnos esta información tan tan importante por favor muchas gracias a ustedes como siempre te mandamos un abrazo adiós bueno hasta ahí las palabras de Claudio Luna Roldán Él es el secretario gremial de AOITO con información muy importante Porque desde el gremio, como decía Claudio, ante la falta de diálogo y de consensos con las empresas prestatarias de este servicio interurbano, eh, habían decretado un paro por 24 horas que comenzaba a las 00 de este miércoles. Uh -huh. O sea, esta noche arrancaría. Oh, es, exactamente, esta noche. La cual... Acaba de Tuvo que ser levantada porque, eh, bueno, el Ministerio de Trabajo de la Nación emitió una conciliación obligatoria. Uh -huh. Sí, sí, proceso del cual se esperaba, ¿no? Eh, pero la está dando de primicia ahora porque esto es primicia para para 93.9. Eh, se van enterando de, de primera mano de que eh, va a haber transporte público mañana, va a haber interurbanos, así que para tranquilidad del usuario también. ¿no? Lo decía el, el propio secretario Gremel. Eh, 22 minutos de las eh, 11 de la mañana en todo el país Estás en 93.9 en Nexo, La radio que nos une queda un montón de programas por delante Nos quedamos hasta las 13